Vaya muy padre, tomemos tequila en cacho, compadre. Tequila en cacho, ahí sí,、si、esta es la neta. Le pongo cachos a mi camioneta. ¡Yija! Porque a los chilenos sale mejor, p u e s Este mes de la patria tiramos toda la tienda a la parrilla con un 25% de cuento en el segundo producto. Combine libros, música, película s y videojuegos. ¡Venga, feria a mí! Todo el libro, música, película y videojuegos. Y en feria al disco, encuentre música y más.